Y、estamos con el titular de Tránsito aquí en la municipalidad. Estamos hablando de Jorge Adrián Vilca para charlar en principio de una capacitación que se está realizando para el personal de Tránsito y para el personal de Defensa Civil.、Uh -huh. Y queremos charlar de esta situación con Jorge Adrián. Bueno, Vilca, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Franco, buen día a toda la audiencia y toda la audiencia.、Eh, justamente hoy lo que estamos haciendo es l l e v a n d o adelante. El tercer módulo de capacitación destinado a、eh, los inspectores de tránsito de la municipalidad de v i e r m a Justamente, nuestro gobierno, digamos, una de las、eh, cuestiones que, digamos, es de importancia e s la capacitación del personal este, y, bueno, por supuesto, del área nuestra, porque,、eh, digamos, es algo que, que necesitamos en cuanto al tema de la preparación para dar una mejor respuesta, ¿no?、Eh, lo que estamos viendo hoy. Es justamente todo lo que es la temática de manejo de、eh, materiales peligrosos, que digamos pueden llegar a, a estar circulando、eh, dentro de lo que es la, la localidad. Y bueno, ¿a qué se refiere c o m material peligroso? Dentro de las familias de materiales peligrosos está el tema del explosivo, ¿sí? Así que hoy lo que vamos a estar viendo es、eh, qué es lo que debe realizar el inspector de tránsito, cuál es su tarea en. Este, El conjunto de, de factores que inciden ante un hallazgo de, artes, de materiales p e r i g o s o como es explosivo.、Eh, bueno, más que nada es、eh, cómo, cómo se lleva adelante todo el vallado, el perímetro que debe justamente resguardar para que los vecinos no se sientan afectados y、eh, justamente dar una, un mejor servicio ¿no? con, el, con estas medidas. También está invitado el personal de Defensa Civil Municipal, quienes, digamos, ante un caso、eh, hipotético, digamos, de. De, dependiendo de qué tipo de, de, de explosivo sea,、eh, necesitaríamos evacuar. ¿eh? Así que es eso lo que está llevando adelante. Esto lo lleva、eh, justamente el personal de la capacitación, la lleva el personal del de Departamento de Bomberos, dependiente de la Policía de Río Negro. Estamos muy agradecidos justamente por, por esto que nos están brindando. Y bueno, es que es muy útil y por supuesto, es algo que nuestro gobierno quiere siempre tener preparado al personal. n o ¿Ha dado alguna situación de, de los higos o de algún artefacto peligroso, como decía usted,、eh, en la ciudad, con algún automóvil o algo similar? Hemos tenido más que nada por ahí eh, hallazgos eh, que, digamos,、pues、son denunciados por los mismos vecinos, ¿no?、Eh, recordemos un caso que hubo en Calle La Prida hace unos meses atrás,、eh, entre aproximadamente Alvear y. A ver,、eh, sí, al día de viajera, a p r o x m o s más o menos en aquella zona,、eh, en donde bueno, el personal de, de tránsito justamente hizo el resguardo del perímetro,、eh, y bueno, trabajó por supuesto el personal calificado que tiene la policía. ¿De cuánto constan los, los módulos para los trabajadores de tránsito y de, y de la defensa civil? Como nos decía, este es el tercer módulo, ¿cuántos son en total? Sí, sí, hablo de módulos porque, digamos, los otros fueron. El、eh, primero fue RCP,、eh, DAE y el p r i m e r auxilio. El segundo módulo fue todo lo que es el manejo de extintores, todo,、eh, todo lo que es, concierne a fuego. Y este es el tercero, del, que es de e x p l o s i v o Pero c a m b i o un poquito de tema porque vemos bastante gente aquí en, en la puerta de donde se tramita la licencia de conducir. ¿Cómo viene esa situación? Recordemos que durante la pandemia、eh, había un sistema de turnos que los vecinos y vecinas tenían que, que sacar vía web. Bueno, ¿cómo está esa situación hoy? Si se sigue manteniendo de la misma manera. Estamos ante un llamado, digamos, a toda la comunidad para que、eh, justamente vengan los vecinos a renovar su licencia de conducir. Se trabaja a de demanda, no, no existe la posibilidad de turno porque, digamos, es algo que justamente queríamos、eh, sobrepasar, digamos, ya esta, esta dura etapa que tuvimos.、Eh, sí, siempre lo que pedimos es el distanciamiento y el uso de l o a r i s c o n o Así que venimos trabajando muy bien. Eh, estamos tratando de llegar de la mejor manera a fin de año,、eh, que normalmente es un coche de botella, porque digamos, mucha gente antes de salir de vacaciones, antes de viajar,、eh, por ahí deja para último momento justamente esto. Así que, digo a la vecina que miren su licencia de conducir, en qué estado está, y bueno,、eh, si están en condiciones, este, vengan a, a tramitar la renovación.、Bien. Pueden acercarse en qué horario, Nica. De 8 a 12 y de 14 a 17. Le agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces del titular de, de Defensa Civil,、eh, el titular de la, de la Agencia Local de Seguridad Vial, es el, el nombre aquí municipal,、claro. Jorge Adrián Vilca. Bueno, hablando en principio de la capacitación y, y también sobre la, la renovación de las licencias de c o n d u c c i ó n